Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cuál fue la oferta salarial del Gobierno Nacional y bueno, cómo, se, cómo la recibieron? Bueno, la,、eh, empiezo por lo segundo. Digamos, el, después i g a m o s d de un cuarto intermedio, de que mejoraron propuestas iniciales y todo eso, llega al punto que más o menos el recorrido de, normal de las paritarias, donde la oferta pasamos a evaluarla en, en, la, en la federación con las asambleas en cada universidad. Eh, o sea, en principio no es de rechazo de plano, como a veces suele suceder, que los paritarios directamente decimos eso no es suficiente, en,、eh, pero sí esta oferta es, bueno, ahora la enviamos a consideración en las asambleas y vamos a un congreso el lunes、eh, a las 14 horas, donde con los mandatos de cada una de las asociaciones de base de todo el país vamos a resolver si se acepta o se rechaza. Y la paritaria pasó a un cuarto intermedio para el martes a la tarde, donde nos vamos a reunir y cada federación o cada gremio va a dar su, su, su contestación, sería, o su posición con respecto a esta oferta. La oferta、eh, se compone de dos, dos paquetes, sería así. Uno es el cierre de la paritaria 2021, que todavía estaba pendiente, la cláusula de revisión de febrero, Eh, que cierra, la Ahí, digamos, cierra el periodo 2021. Ahí lo que ofrece el gobierno es agregar un 3% más a todos los aumentos de 2021 eh, que eh, habían sumado un 50%, con este 3% se va al 53%. Y la inflación acumulada del 2021 es un 50,9%, con lo cual el gobierno dice Este, y matemáticamente es así,、eh, bueno, da satisfacción al reclamo que nosotros habíamos hecho, que es、eh, que se garantice que los salarios queden por arriba de la inflación、eh, en la paritaria 2021. Se había establecido, nuestras paritarias son de febrero a marzo, ¿no? Entonces, en febrero, eh, eh, si bien es 2022, en febrero se reúne la revisión y teníamos que resolver ese tema. Bueno, se resuelve. Y queda entonces 53% en 2021, que se cobra ahora en marzo ese 3%, contra un 50,9% de inflación.、Bien. El segundo tema, paritaria 2022. Ahí la oferta que hace el gobierno es un incremento del 13% en marzo, un 12% en junio, un 6% en agosto y un 10% en septiembre. Y en septiembre, revisión. para discutir el último trimestre,、eh, octubre, noviembre y diciembre, y a su vez los posibles desfasajes, si los hubiera, en el tramo este de acá a septiembre. O sea que estaríamos en la práctica en una paritaria corta a septiembre.、Sí. Sumaría en términos nominales un 41%, ¿no? la, la suma matemática de estos incrementos. Las proyecciones inflacionarias están alrededor del 38, 39, 37. Eh, digamos, y, y lógicamente la, la, la discusión o la incertidumbre es si va a subir la inflación o va a bajar la inflación. El gobierno obviamente dice la vamos a bajar, nosotros como somos prudentes de este lado del mostrador decimos pero tenemos que tener salvaguardas por si aumenta porque el cálculo es o las estimaciones están alrededor de un promedio de inflación de 3,94%. Si eso fuera así, Bueno, estaríamos、eh, a cobrando un 41% en septiembre contra una inflación del 38, 37.、Uh -huh. Se establece una, una comisión de monitoreo de los salarios versus inflación de funcionamiento permanente. ¿no? Para ir evaluando si esto que está pautado se, se, este, se descalabra, sería así. ¿no? El, el, obviamente, el, el peligro sería o la preocupación es. alguna disparada inflacionaria que altere. El gobierno acepta y dice, quiere, dice afirma cum querer cumplir o que va a cumplir con que los salarios queden por arriba de la inflación. Nosotros le reclamamos una comisión de monitoreo para que ante cualquier alteración de los niveles inflacionarios por encima de lo que está estimado, inmediatamente se discuta, ¿no? para que se dé cumplimiento a esa pauta. Eh, y, y por otro lado,、eh, otros temas que, que, que no son estrictamente salariales que se incorporan es la, un nuevo programa o la continuidad de los programas de ascenso de las categorías de ayudante de primera jefe de trabajos prácticos y de renta de los docentes a donoren y de regularización de los docentes contratados que pudiera existir en algunas universidades.、Eh, y por otro lado, con respecto a、eh, el, las categorías más bajas, digamos, se traslada a la garantía salarial acordada para el nivel primario y secundario en la paritaria nacional docente para los, las categorías de ayudante de primera, o sea, la categoría inicial nuestra, ¿no? Con lo cual, en el ayudante de primera los incrementos serían del 25% en marzo y del 50% en septiembre. Así que bueno, esta sería la síntesis de la propuesta. Eh, hoy, mañana y hasta el mismo lunes a la mañana se van a realizar las asambleas en distintas universidades y el, sábado, el lunes a las 2 de la tarde empieza el Congreso y vamos a discutir a ver los mandatos, este, qué es lo que nos, de, nos, nos este, como es, encomiendan realizar. Estamos conversando con Luis Tiscornia de e c o n a d u Histórica. Luis, te pregunto concretamente, porque siempre es importante reactualizar este, este número: ¿qué cantidad de docentes ad honorem tienen las universidades nacionales、eh, y, y contratados? Bueno, lo de ad honorem se habla de 15.000 a 20.000. Somos unos 200.000 en total y unos 15.000 20 a 20.000 ad honorem concentrados en. Eh, eh, mayoritariamente o abrumadoramente en las universidades grandes. Caso paradigmático es la UBA, ¿no? que ahí se habla de, de alrededor de 10.000 docentes a don o r d e s sobre una planta de 40.000 docentes.、Uh -huh. En menor grado La Plata, Córdoba, Rosario. ¿no? Esas son las clásicas universidades que tienen un alto o un porcentaje relevante de docentes a don o r d e s El resto de las universidades medianas o chicas, en, en, en algunos casos incluso Está prohibido, que es lo que corresponde por ley. ¿no? Nosotros, este, por convenio colectivo de trabajo, el trabajo gratuito es ilegal.、Sería. Por lo tanto, el docente ad honorem no debería existir. Este, son fenómenos que tienen que ver con la historia de esas universidades grandes.、Uh -huh. eh, Acá nuestra audiencia nos, nos pregunta es, qué hace un, un, un docente ad honorem. ¿Cuál es la tarea? Trabaja gratis, ¿trabaja hace lo mismo. Lo mismo? Hace lo mismo Está muy ligado eso a, a costumbres para mí, yo le hablo, e s t obviamente o una opinión personal, n o a determinadas costumbres casi medievales, por eso e s t á en las universidades grandes. n o Es la idea esa de el joven profesional que le trabaja gratis al, al catedrático, sería, a cambio de que le enseñe, n o、uh -huh. lo que era el aprendiz este, en otras、sí. actividades laborales. Bueno, eso. en una s época s en, en la enseñanza, incluso en, en, en las universidades, era como la, la vía de entrada. n o el, el derecho de piso sería del joven, era trabajarle gratis, o sea, anotarse como adonoren, como voluntario, recibía la formación de la eminencia, entre comillas, este, y, y eso era su capital. Bueno, eso es obsoleto. Eso es obsoleto en el sistema universitario, el sistema científico hoy, en, en el siglo XXI. Pero co se conservan ese tipo de cosas. Este, ¿Por qué? Y porque funcionan en algunas universidades grandes ya una cosa medio perversa, que es la expectativa de un joven profesional por tratar de entrar a trabajar y、sí. la, la universidad que le dice, bueno, si querés entrar, ofrecete como ad honor en, en alguna cátedra y eso te va a ayudar a juntar antecedentes para el día de mañana entrar en algún cargo. Bueno, eso no corresponde. En convenio colectivo de trabajo, el trabajo es remunerado y el ingreso es por concurso, no por, por trabajarle gratis en alguna cátedra a algún catedrático, por decirlo en términos irónicos. Bueno, ese es un tema、eh, que nosotros, para, para resolver por la positiva, es Decimos, todos los docentes que actualmente, porque hay algunos que hace 10 años que son adonores. ¿eh? Sí. Ya. Y después también hay que cortar con algunos hábitos, que es que eh, eh, a, algunos profesionales que tienen como actividad casi de hobby、eh, dar alguna cátedra adonoren en la universidad. Bueno, eso es poco profesional, para decirlo claramente. Bueno, eso nosotros decimos, los que están adonoren ahora, hay que pasarlos a la renta, o sea, normalizar su relación laboral, y se tiene que ir cerrando o prohibiendo la designación de nuevos docentes adonoren, porque eso es laboralmente ilegal. Contratados es distinto. Lo de contratados es una designación muy precaria, rentada, ¿sí? a veces es monotributo, que hay en algunas universidades nuevas. En particular se dio, La, con la creación de universidades en el llamado conurbano bonarense, e donde en el afán de cubrir cargos, resolver, y porque son universidades nuevas con mucho crecimiento, mucha cantidad de alumnos, bueno, se, se, se abre la compuerta a contrataciones que le salen más barato a la universidad, pero que son incorrectas, porque no están en el convenio colectivo de trabajo. Esto no es ad o n o r e n pero sí son contratos precarios. Bueno, eso también, que se lo designe con las categorías que establece el convenio, o sea, uno es un docente y el docente es regular y categoría ayudante primera, jefe de trabajo práctico, adjunto, asociado, titular, y es o suplente o interino o regular, no hay otra figura. Bien, la del contratado no es una figura que exista y por lo tanto se tiene que normalizar esa situación. Bien, bien, bien, bien. Entonces, el día lunes van a tener las asambleas para retomar la par el, el Congreso, para retomar la paritaria el martes con el gobierno y llevar también、eh, las propuestas, las apostillas, los, los, este, los reclamos que tengan. Y el día 30 de marzo, Conado Histórica tiene elecciones. ¿Cómo van a llevar Entre adelante? Entre el 30 de marzo y el 6 de abril、Ajá. se hacen elecciones en cada una de las asociaciones. Bien. Y、bien. cada asociación dice un día o dos de esos días, n o que, que lo tiene que comunicar a la Junta Electoral Nacional. Bien, bien. Esas elecciones en cada asociación se vota la Mesa Ejecutiva Nacional y este, le da mandato a los congresales de esa asociación, que se van a reunir el 8 de abril en un congreso, el Congreso Ordinario de la Federación, donde ahí se elige la Mesa Ejecutiva para los próximos tres años. Perfecto. Le Agradecemos esta comunicación, Luis. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un gusto. Luis Tiscornia, Conado Histórica.